Bueno, claro que sí, estamos con el amigo Juanjo Bezcochea. Juan, buen día, ¿cómo andas Buen día, Gastón, ¿cómo andás? Bueno, muchísima información, vamos descubriendo, vamos desculando, vamos entendiendo un poco más por dónde va a pasar el nuevo gobierno nacional y también por dónde va a pasar el nuevo gobierno provincial, ¿no? Ayer, bueno, se te vio en la en la transmisión de Canal 3, ¿eh? con una remera muy linda, Estabas muy jocoso charlando con la gente, se ve que con colegas y demás... Muy ah, contenta, no sabía estaban, muy no vi la cámara. No importa, no importa, <risa> la, la mejor parte es esa, cuando vos salís no sabes que estás saliendo. eh Así que bueno, sí, el amigo Juanjo Villascoché estuvo ayer en la presentación del presupuesto, fue una conferencia de prensa eh, que se extendió un poco más, porque bueno, ustedes eh, en el piso preguntaron alguna algunas cuestiones. Eh, se lo vio convencido al gobernador, un gobernador que aparentemente, por lo que dijo y por lo que contó habría hecho un ajuste del 25%, eh, no dio mayores detalles con temas sensibles, como si, por ejemplo, el pago del bono, si dijo que está garantizado el salario, por lo menos eso es una, una cuestión importante, eh, y una vez más no da eh, ninguna ningún dato sobre la cláusula gatillo, ¿no? que es un dato que, bueno, ese dato creo que es lo que más le preocupa no solo a los empleados públicos, sino también al comercio ¿no? el comercio local. Pero dio uno, justamente esa es la pregunta que yo le hice, y dijo que mientras podamos la vamos a pagar. Hay que, a los, las personas, que es como ahora mi ley que blanqueó quién va a ser el primer afectado, uh -huh. hay que traducirlo, un, un dirigente te dice las cosas de una forma que a veces el lenguaje que vulgarizarlo, y esto no es desproactivo, estoy hablando de la etimología de la palabra, sí Eh, Cuando le dice, vamos a, ser, vamos a seguir haciendo todo lo que podamos y mantener lo, la política salarial actual, ¿cuál es la política salarial actual? ¿Clausel uh -huh. Agatillo? Y bueno. Sí, sí, habló y, del consumo también. Mientras podamos. Le pregunté por la promo del Pampa si, también. Sigue, también. Sigue sosteniendo la rueda virtuosa sí. del consumo, algo que el presidente Javier Milei dijo que... <coughs> eh... pero la hace con, Ahora viste que decían, ¿la querés hacer con la tuya? Claro. Eh, bueno, es eh, como la, la señora esta que... te de otra señora, pero no voy a mezclar. Sí. Uh -huh. Digo, solo decir esto, grabó y si hay alguien que viaja con la DER él, porque no porque nunca fue empleado al Estado, no fue funcionario. Ah, voy a decir por el escrache sí, que le hicieron bueno, a... Lo cierro ahí porque si no, viste, pues, agarran un montón de cosas. Bueno. Sí. Con la nuestra, de todos los pampeanos, el gobernador Sergio Siliotto y su asesor hicieron un presupuesto que garantiza la continuidad de todas las obras públicas provinciales uh -huh. y la realización de algunas anunciadas todavía no presupuestadas. Claro. Es un montón. Casa, Cuando le no. decían hacerla por la tuya, y tenés, te uh -huh. estaba mostrando, sí, acá vamos a hacer esto. Está bien. Lo que no puedo hacer yo... Ajá. Uh -huh. No lo en ninguna provincia. Las obras de grandes dimensiones que siempre la financia Nación. Sí. ¿Quién cagó otra vez? Pico. El acueducto al norte. Uh -huh. Ayer lo liquidó Milay en una entrevista sí, con Fantino. Sí, la, la, la terminal nueva también. Bueno, digo, varias cosas que estaban ahí en la el pintero. Bah, no, no quiere decir que hacer a falta no sea de grandes dimensiones mucho dinero. Es mucho dinero. Uh -huh. La terminal tiene que más que ver porque la licitación viene con un acuerdo nacional porque el terreno es de ellos. Pero la Pampa podría ser una una terminal. Claro. Pero no, no, pero la terminal dijo que estaba. No, perdón, la terminal la hacen. Uh -huh. no, lo dijo eso es una respuesta concreta. Uh -huh. La hacen. Yo la verdad que cuando en la previa cuando empezamos a enterarnos nos decían, "Che, mira que es cero aporte nacional." Bueno. Yo pensé que iba a encontrar un un gobernador que iba a decir, "De pedo voy a pagar no. los sueldos." Yo pensé que iba a encontrar eso. No, no, bueno, a ver, hubiera sido Eh, una, y la una, verdad que fue sorprendente que tragedia. mantenga los niveles de vivienda, los niveles de obra pública provincial, garantizar a uh -huh. todo lo que está en marcha, travesía de Hacha, travesía Santa Isabel, garantizara muchas obras para el interior. Uh -huh. A mí me contaron una previa del día después de la elección, si el otro estaba dispuesto a hacer lo que yo te digo. agarrar el martes? ¿Se el martes? Sí, sí. Decir, listo, solo pago los sueldos, garantizo salud, seguridad y educación. Ajá. Uh -huh. Hubo una interferencia de quienes manejan los números de la economía, y no habla no de vista solamente, uh -huh. que le dijeron, gobernador, mire, en, en los niveles de recaudación es muy difícil que en la Pampa bajen porque la mayor parte de la recaudación viene de sector petrolero, sector agropecuario, eso va a seguir. Ponga uh -huh. la plata nación o la ponga un privado, va a seguir. Uh -huh. Bueno, ahí hicieron un, un presupuesto más holgado, uh -huh. porque él quería uno más corte, con más ajuste, por temor a no poder soportarlo. Lo que sí que decir que tiene un ajuste de la, de la hostia, dirían los gallego El aumento general del presupuesto del 68%, cuando la inflación hoy está del 140, aumenta menos de la mitad de la inflación real. Hay un ajuste. Hay sí, claro. Hostia. Sí, sí. Y una vez más también lo que queda claro, digo que este es un gobernador que tampoco va a endeudarse, ¿no? Tomando, tomando crédito, por tomando deuda. ¿Y para, para qué se endeudaría? Bueno, por ejemplo, para hacer autovías, ¿no? Sí, nah, y general general es No, es, generar, no, no generar... le da, este es como cuando yo había pedido un crédito al banco y me y, dice, "Vas a un poco". trabajo, no. por la ejemplo, no para un plan para policía. un plan de vivienda, como decía no, no, podría ser para la ecoducto, sobre todo y sobre No, no, para un plan de vivienda, porque sobre todo si derogan la ley del alquiler, de alquiler, va a ser un tema eh, nada, mucho bueno. más ríspido el tema de salir a alquilar y conseguir propiedades en una economía detonada por un lado, porque va a haber, a ver, ayer Javier Milei lo que dijo es, "Señores, viene la el sinceramiento de todo." Sí, yo o sea, no sé eh... si logró la construcción, que en La Pampa me estaban diciendo son 10.000 los que se quedan sin laburo. Yo no sé si lo logró la ¿Viste que ya se dio un análisis de quién lo votó? Uh -huh. Muchas partes de lo la construcción. Uh -huh. Sabía que votaba su despido. Yo no sé, votó tal vez el hartazgo al, al kirchnerismo, a Massa. No sé si los trabajadores sabían que votaban su, su telegrama de despido. Uh -huh. Es más, me animaría que no. Que no lo quisieron escuchar cuando les avisaron, porque si hay alguien que avisó fue Catopodi que hizo campaña en los trenes, eso uh -huh. hasta un paro a la hora pública, diciendo, "Muchachos, se ¿sí quedan sin laburo, uh -huh. si votan a Milei." Bueno, no lo escucharon. Eh, hoy votaron telegrama de despido. Y no estoy exagerando, si quieren en la nota de Plan B que dice ajuste y era la venta, está el video de la nota, lo saqué de la Nación Más para no ver fue uh -huh. que es cuando Milei le explica a Fantino sí, claro. lo que le va a pasar al internet de su pueblo. Ayer fue un día revelador en muchísimos aspectos. ¿Qué es sí. esto? Sí. Venimos Estamos a frente a una crisis que la que el país no vive de desocupación, digo, ¿eh? uh -huh. desde hace 20 años. Nos enfrentamos a eso. Uh -huh. Porque paralizar la obra pública es de golpe, porque esto es... Te habla la chilena. ¿Vos sabés qué la, la obra la chilena? Sí, lo estuve buscando, lo estuve rastreando. Sí. Nunca nunca es de golpe. Es lo mismo que el PPT. Claro. Vos lo hacés de manera ordenada, que decís... Mirá, tengo esta obra política vas, ejecutada, vas voy buscando inversores para que se va, hagan cargo. Vas terminando lo que tenés, tenés que hacer... No, incluso en el medio puede ser, ché, tengo un interesado para la Código del Pico, ¿he ¿es Sí, pero además lo vas generando, como vos decías, por ejemplo, lo de no no la Código... Con determinadas obras. Exacto. Lo de la chilena, eh, daba, daba, o por lo menos lo que yo busqué, es que determinadas obras son las que empiezan a hacer como testigo, obras testigos de ese financiamiento... Y luego se van y sumando. Y en el privado puede hacer negocio. No, claro, y además cuando digo, claro, y además cuando vos das años de, de ganancia porque el privado vos le das rentabilidad. El producto de Pico, por ejemplo, le podrías dar lo controla la APA, pero le podrías poner una oficina en el medio, entre Santa Rosa y tal Pico, cual, y cual. lo administra la administración privada del agua, no claro, la pública. Tal cual. Durante 15 años para recuperar la inversión y gane. Ahí uh -huh. va con posiblemente consiga, igual hay que buscarla. Uh -huh. sí, sí. En Chile lo hicieron No es que cortaron de un día, venía en plan de obra y fueron reemplazando. Che, conseguí uno para el pico y listo, sacamos el estado y sigue otro. Sí, sí, sí. Bueno, y sí. la anunció la suspensión total. Sí, el Confrontino fue totalmente claro, Juan. Dijo, "No tenemos plata." Los que no, cosas, por eso digo que hay que traducirlo. Eh, pero no digo, sé si no tenés eh, bueno, plata, bueno, porque bueno, están por andando, pero también, también por eso, pero no digo, tenés plata en tu bodega de vida. Claro, entendamos que es entendamos esto. <coughs> Milei volvió a ser contundente en en dos, dos temas. Primero, "No tengo no tenemos plata." Y segundo, ministro que me gasta de más, sí. lo he hecho. Digo, evidentemente el modelo que viene ahora es un modelo mucho más restrictivo en un montón de cosas. No tiene que ver con los proyectos de país o proyectos de provincia. Probablemente esta provincia tenga un montón de proyectos. De, en materia de obra pública, en materia de vivienda En materia de Zoom, en materia de salitas de En, en salas de salud sí, sí, bueno, la obra, eh, Probablemente bueno, la de la tenga la la que ver con Ante eso es Ahora, venimos de, un venimos de un modelo En el cual todos esos proyectos Eran superadores Bueno, llegamos a este nivel A este nivel de endeudamiento interno Dice que el, el tema de la... De, hoy estaba leyendo el tema de los bancos Que están proponiendo una salida de las LEVAC De las LELIC, perdón ¿pero ¿Por qué lo propone? Por la crisis... ¿Por qué? <ríe> Porque justamente antes que mi ley le meta mano Los bancos le van a ¿La crisis ver... la genera mi ley en ese sentido? Porque por eso te digo que es desordenado y está bien. Él él ahora tiene la va electoral. Vamos a ver cuándo lo di la pida. ¿En cuánto tiempo lo di la pida? Porque uh -huh. sus medidas porque no es lo mismo decir, bueno, mira, vamos a ir al déficit fiscal cero en un año. Mhm. Uh -huh. ¿Qué sería eso? Bueno, sigo financiando la obra pública de la provincia sí, sí, para que no Lo sienta. voy bajando y llego. Lo voy bajando y, y voy consiguiendo inversores privados para que me reemplacen a mí. paulatinamente. Paulatinamente llegué. Bueno, eso, no, sí. esto por lo que le está diciendo el 11 siempre, los obreros de la construcción de obras nacionales se quedan sin laburo el 11 de diciembre. Es así. No hay plata. Salvo que Alberto, antes de irse a los nueve, le tire mucha plata para que anden varios meses. Bueno, pero lo, no del, tema, lo del tema del financiamiento, Juan... Pero esto no le, el obrero de la construcción no sabía que votaba su programa. Lo del tema del financiamiento no es un dato menor. Porque, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, que somos una provincia sin deuda, el tema son las otras provincias, que están hasta las manos. También, pero, Esa es la verdad. Ahora, si vos acá querés tomar deuda para terminar las obras municipales... No, esa es la mano, bueno, no, sí, pero se la garantizó. Mi te la corta, vos que acabas de decir. Se las garantizó, Siloto se dijo... Bueno, pero Vaca va a decir que Milita las corta. Corta el acueducto, lo más grande, lo que no bueno, puede... Ninguna provincia eh, podría hacer el acueducto, el puede, ni el gasoducto. El gasoducto de Vaca Muerta, lo hicimos todos los argentinos. ¿Qué más tenemos en la Pampa Grande? y sí, cualquier en, en reparación de va, kilómetros de ruta es costosísima. No, pero digo, eh, como el acueducto. Un hospital, porque ¿no? garantizó el, digo, hospital, lo, que tenemos, el hospital... Hoy, ¿qué tenemos, digo? El hospital de Pico. El hospital de Pico. Lo va a hacer igual la provincia con plata propia, que es similar al diste este de acá. Bueno, y eso es lo que dijo Milita ayer. Che, la, ah, la no, provincia sí. y los municipios pueden endeudarse y pueden tomar deuda y pueden tomar financiación para terminarlo. No, bueno, pero no es así. Y además, no, pero pará, pará, pero pará. Eh, yo, yo quiero que expliquemos el modelo de mi ley no, en la no, cabeza. Modelo porque modelo de mi ley es ajuste total. Si vos, venís y decís, si vos venís y decís, che, Nación te va a sacar la plata, también hay que explicar que las provincias y los municipios van a tener otra manera de poder financiarse. ¿Van a poder hacerlo? No, ahora van a tener un límite muy grande. Ahora, el punto acá es, la Pampa tiene una... Una virtud que siempre la termina vendiendo que es una economía ordenada en este momento y sobre todo en esta situación la pampa puede ser un ejemplo de generar una, una visión de futuro Nada. en donde la pampa administra fondos propios yo no entiendo por qué los gobernadores peronistas en la pampa nunca quisieron endeudarse para, ¿Para grandes qué obras bueno grandes obras eh, cuestiones que tengan que, como yo te dije cuestiones que tengan ¿Y que, que ver si no la puedes pagar en un país pero como no primero déjame antes de que porque vos estás analizando que podría ser la pampa vamos a lo que dijo Emilio ya ayer ¿Sí? para también traducirlo si no nos vamos a hiper disculpame no estamos a una hiper hay una gran inflación o sea no está está diciendo lo que él cree que va a pasar lo que viene diciendo el año no pasó uh -huh. no vamos a una hiper bueno no está eh, ¿cómo ayudan los, los, los mentirosos de siempre que son sus ahora boletines oficiales? hoy ves cualquiera de los medios nacionales ¿Sí? y tiene todo el problema de escalón y que renuncie Si hubiera sido, le pasa esto a Alberto, no hubiera sido a Cristina, uh -huh. tendría, cámara de ladrilleros, esto es un quilombo. Cámara de vendedor de caño, esto es un quilombo. Cámara de vendedores de cable, ¿entendés? Uh -huh. ¿Ves cómo le mienten a la gente? Porque no es solamente que el Estado no puede hacer obra pública. Cuando suspenda la obra pública nacional, uh -huh. todo indica el 11 de diciembre, salvo que alguno... Porque Milley cambia desde cambia cambio cada rato. Mañana capaz que Franco lo convence y dice, no, pará, no paremos el acueducto de pico, poné. Claro, claro. Capaz que cambia uh -huh. ¿Qué implica? ¿Qué implica? directamente unos 10.000 obreros ya hoy fueron en La Pampa, chau, despedido con una indemnización cortita de 6 meses porque es poca plata, no es mucha porque el método de la boca es malísima en cuanto a la guita que te queda en el bolsillo uh -huh. ¿qué pasa con los corralones? ¿qué pasa con las casas de electricidad? ¿qué pasa hoy con los corralones, Juan? Contémosle hoy la están gente. vendiendo y la obra pública funciona. Están vendiendo funciona? sin precio. No, no, no. Están están vendiendo con facturación. Con factu con facturación a una semana o no, no, 10 días. ¿Eso es justificar que 10.000 personas estén sin laburo? presupuesto. Bueno, yo te cuento lo que pasa hoy, vos me estás contando lo no, que va a pasar no pasa en diciembre. No, no pasa, tiene movimiento la, sé que le están diciendo a los compradores, aguantame que no me llegó. Hay un montón de gente que está construyendo, Juan que tiene plata y que te ¿Pero dice es una hay barbaridad. Mucha obra no puedo estar pagando una chapa el lunes un precio y al otro el otro precio. Dólares. Eso no es hiperinflación. No, no hay hiperinflación, es inflación. No, no. Habría que estudiar con la definición de hiperinflación para es lo correcto, ¿no? Hasta ahora no hay inflación. Bueno. No vende electricista, no vende el que vende el no vende el que hornea ladrillos allá trae la lana. Y los 10.000 obreros, esto, alguno tendrá un acompañante terapéutico para un pariente enfermo. Digo porque las consecuencias de un algo tan abrupto uh -huh. son enormes, no es solo los 10.000 afectados. Sí, yo te entiendo lo que vos estás diciendo. Es la eh. chica que lo va a ayudar a limpiar o a cuidar a los pibes. Yo te entiendo, joven. El, el enfriamiento de la economía re re bueno, requiere esto. Esta economía no puede... No sé si lo requiere, el proyecto bueno, de Milagro lo requiere. Bueno, hay, hay una economía recontracalentada, que gente como vos justifica que, bueno, convivimos con la inflación, pero hay trabajo, hay plata y demás. Y hay otro modelo de país que se votó y ganó, bueno. Sí. ¿Qué quieren enfrir la economía? No le a, a los decir, obreros de la construcción de la Pampa que estás votando tu Ahora. telegrama de despido. No te lo digo eso, pero ¿no? Pero no sigamos con eso la campaña no, del miedo. Eso, no es, no es sigamos la con la campaña del miedo. Ahí ves que está diciendo una... Mierda. Cuando agarremos... Lo que era campaña del miedo es realidad. Bueno. Acaba bueno. de emitirle un telegrama de despido a 10.000 pandeanos. Bueno. Ayer, pero, Juan, mediante, el, mediante el programa de Fantino. Juan. Lo lamento mucho. Con ese criterio. Lo lamento mucho, por sí, lo hizo el presidente. Sí, sí, está bien. Está bien. Con Él ese, lo dijo. Con ese criterio, cuando hagamos lo de los medios públicos, también va a pasar lo mismo. Y sí, también. Bueno, ahora, los medios públicos... Y con met... YPF, medios... Una empresa exitosísima que nos va a garantizar no sé cuántos miles de millones de dólares con vaca muerta la quiere vender. Ve que la, la visión es mm. ideológica, no es económica, ni para mejorar el país. el caso de YPF es ideológica. Ey, no de la cosa no es para bien, bien del país. En cualquier resto, país te diría, Javier, Paquirra vende. Si hay una lluvia de dólares por vaca muerta, bueno, no la vende. Él la quiere el... vender igual. ¿Es por qué? Porque, porque vinieron a hacer mierda a la gente. En el no. Es literal bueno, así. Bueno, está bien. O sea, que vos decir que la gente que lo votó se quiere hacer mierda sola. ¿Y sí? No, eh, no lo no, sabía, no, porque no le fue sincero, no porque creo... les cambió todo, dice, a ver, voy a vender esto, no lo voy a hacer. Hoy seguimos viendo Pasemos el último video de campaña de él, a ver qué dice la hora pública. Pasémoslo. Hoy seguimos viendo una sociedad por lo menos esperanzada. Veremos a ver qué pasa, Juan. Digo, yo noto un montón no de sé. gente, yo ya sé que los obreros de la construcción se están preocupando qué van a hacer. Bueno, los los, goberna, no los gobernadores tendrán que hacerse cargo, no, De esa de si esos la de la construcción. No bueno, provincias que pueden endeudarse mm -hmm. lo harán mm -hmm. para echan nación, esa, esa, por ejemplo. ¿Cómo que los echan nación? Yo te digo, si ¿vos echan nación? Vos tener una licitación, los vos hacer una licitación, y la otra parte vos tenés, la que no hablan lo, lo, los los los chupamedias de siempre, mm. es que hay una lluvia de juicio al Estado. Después, porque todo lo critican aquí, si lo sea lo que implica descontinuar los contratos, todos los contratos de la República? Mm. Lluvia de juicio. No, pero él dijo lluvia que los que estaban Guita. iniciadas iban a terminar. No, no porque el que... Acueducto Norte no está confirmado. No está, no... Bueno, pero si está iniciado... Lo va... 15 él dijo... kilómetros lleva pero, pero, de caño. Para, para, para. No, dijo que no. Me le dijo que no, que lo, lo flancha el intendente. Confantino dijo, ayer Confantino ponelo, dijo ponelo. que las obras que estaban iniciadas... No corrían riesgo. La pampa volviendo al gobernador si Sirioto ayer no tenía la, confirmación la, de que la Código pro, no bueno, persiga. Ese es otro tema. Los proyectos que están en carpeta que los gobernadores y los intendentes prometieron deben financiárselos ellos. Eso es lo que yo entendí. No, entendiste mal. Bueno, está bien. Es el no, fin de la obra pública. el Él decretó el fin por decreto el 11 de diciembre de la obra pública. Fin. Chao. Uh -huh. Vamos a la chilena. Sin transición porque después sigue siendo ideológico yo me pondría igual desde lo ideológico porque creo que lo diga el Estado en no un privado porque además vos le el negocio por 10 años un negocio que lo podría tener el Estado pero bueno sería otra discusión y con uh -huh. menos dolor porque la gente seguiría laburando uh -huh. o la discusión es que la obra pública deja mucha gente sin laburo el mismo día que él esté festejando con la banderita y el bastón uh -huh. va a haber gente pensando cómo pasa Navidad a la que ya está hoy, porque hoy ya la mitad es pobre, imagínate, porque le agrega problema porque no es que voy a decir, sí. lo hago porque ya no va a haber más 50% yo, eh, pobre y van a ser todos ricos, ¿no? Yo, yo reitero, yo <risas> creo que los gobernadores van a tomar, de hecho, recién estábamos escuchando en Radio Mitre a, a Feynman, hablando con uno de los gobernadores ganadores, de los que van a ingresar el 10 de diciembre, de, de, de, de Juntos por el Cambio, Radical, que decía que ellos ya tienen armado esta, esto que siempre se dice la famosa Liga de Gobernadores, pero bueno, Que es los y gobernadores no sí, sí, en catamarca los gobernadores radicales se van a juntar y van a decirle al presidente bueno mire presidente nosotros queremos esto ahora yo reitero no es lo mismo no va a ser lo mismo vivir en la pampa que vivir en chaco con mi ley no va a ser lo mismo No va a ser lo mismo. En la Pampa tampoco, Gastón, el No va a ser lo mismo, los gobernadores que se van a sin tener sin laburo el 11 de diciembre. Anda a decirle que tiene la solución. Anda decirle, dale. Bueno, a dale. O acá vas, vos pampeano pensa... viste, no viste pensá... de que no sin laburo, lo... hermano. Vos pensás que si no va a hacer obra pública en la Pampa. Sí, pero no sé si para y eso no va si a poder contener a los empleados no, que le van a echar extra, la derecha, no. No va a poder. No, no. Bueno, también Mira, te, es cierto, como este la gobernadora que se la le han deshecho trabajadores, no culpa de Carrió. Digo, También es cierto, Juan, también es cierto que las constructoras Toman empleados de acuerdo al requerimiento de trabajo que tienen. Toman empleados de acuerdo a la obra pública financiada. Bueno, y final... requerimiento, requerimiento de trabajo. Tienen trabajo, toman empleados. Bueno, y Ese la obra pública nacional iniciada es trabajo con requerido. El, con el peronismo. Ese trabajo se ha paralizado por algunos momentos. La, la construcción echa empleados. Eso en la construcción es normal, está establecido y está sabido. No es un mecanismo de despido Lo como si puede no pasar o podría pasar, por ejemplo, obra. en el tema del comercio. En el comercio... No, Hay no están normalizando una cosa que no es cierta. No, no. La obra pública nacional iniciada con sí. atraso, sin atraso, se paga y eso sí. implica trabajo. Mirá acaba de decir, no algún, la pago en más. Algún momento, en algún momento... en Y acá no es que te va a esperar dos veces la certificación. Bien, no Juan, la pago más, hijo. En algún momento, los gobiernos nacionales hacen menos obra pública. Sí, más ninguna le la, la pampa. Para, bueno, eso implica que las empresas... Es Exactamente. Eso, eso implica que las empresas constructoras ajustan su personal... ¿Y qué hacen cuando tienen 400 empleados que están trabajando? ¿Se terminan obras públicas ella, y el Gobierno Nacional no? Bueno, ya pasó. Dijiste, una, dijiste un detalle en el medio. Se termina pasó? la obra pública. Acá bueno, no se va a terminar. Bueno, Acá se suspende. Bueno, pero a ver... Cuando elimina, Juan, lo, no, que vos, lo, bien, lo que vos está diciendo, a, a mí, es, no. lo que está diciendo, es, en vez de que pase el 11 de diciembre, la derecha solo hablar de la seguridad vos, jurídica. Lo que vos está diciendo, lo es, que vos querés que en vez de que pase el 11 de diciembre pase el 11 de septiembre, no cuando termina, de... hay hora pública proyectada a 2027. Bueno, ¿Podrían que terminen en septiembre? A 2027. No, bueno. bueno está, bien, está bien. Eso se cumplió un contrato. Está bien, bueno, a mí pero... me da risa cuando la derecha habla de seguridad de seguridad jurídica, mm. me dan risa. Mm. Acá tendrían que estar remitiendo comunicado a Daniel Kroneberger, un especialista en seguridad jurídica, Martín Maquera, otro especialista, mm. eh, Martín Martín Borongaray enseguida oh, no hay seguridad jurídica ¿y qué seguridad jurídica? garantizarte el sí, tiempo lo, del negocio lo, los contratos... y además de, de, de quitarle derecho a trabajadores que sea más barato bueno El tiempo de los negocios uh -huh. que el Estado le dijo, porque esto por eso, bueno, el Estado no arranca con vos. Como no, yo. es cierto. Es Me ley se tiene que acercar al Estado es cierto, que arregla, es cierto, que agarra. Es agarra uno que tiene muchos compromisos, uh -huh. como lo agarró Alberto, como la agarró Cristina, sí, Mauricio todo. Sí, basándose los también... Los compromisos se cumplen. Le estamos pagando al Fondo Monetario una deuda ilegítima, ilegal. Sí, sí, basándose y no también van esos compromisos, Juan, basándose también... Para mí es también... que son, quieren gobernar un país al que odian, para mí pasa eso. Eh, basándose en los compromisos que asume un país que quizás no piensa y no razona en el endeudamiento que tiene, en la generación de moneda... Deuda eh, que trajo Macri. No estaríamos acá de, sin de 50 mil millones de, moneda, de, de moneda propia, generando esta inflación que tienen. Entonces, lo que vos propones es que mi ley no pueda salir de esa trampa que generan los gobiernos populistas, y siga pagando y sigue emitiendo billetes. Bueno, eso es lo que proponen básicamente no, no, no. los que dicen, bueno, sigamos con este modelo. Ese modelo perdió en la elección, Juan. Ese modelo que vos decía de la obra pública que siga, sigan emitiendo dinero, sigan... Acá, ¿eh? ¿Ese modelo veíamos, perdió? Una vez si sí, quiénes son, periodistas, que me están... El ajuste lo tenía que hacer, sea masa o sea mi ley. ¿Estás es peor que el gato gabasa Un saludo a Martín Cho. Mirá, eh, no, discúlpame La obra pública, los contratos en el país occidental que vivimos nosotros... Si fueran comunistas sería otra cosa, pues en un mm. país occidental los contratos se cumplen. Yo entiendo lo que vos decís, Juan. Se cumplen Juan, y yo, se pagan. A ver, yo entiendo. Vos te comprometés con un comercio alquiler de la ciudad y te no a comprar puede... 10.000 ventanas y le compraste 1.000 y ¿Qué? el tipo ya compró el material para 10.000 ventanas lo fundiste. Está bien. Eso no está se bien. hace en ningún país capitalista. Otro yo, mensaje. Yo te entiendo. ya si hay inquilinos que lo votaron regándole que no los mate derogando la ley de alquileres o sea que ya está esperanzada menos de la mitad de la gente entre los que no lo elegimos antes y los que se empezaron a dar cuenta ahora. Bueno. Bien, a mí, yo, insisto eh, insisto esto, me da risa la derecha cuando habla de seguridad jurídica, cuando hay un peronista gobernando, después no se la banca a la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es para siempre, hermano. Uh -huh. Sí, anda eh, a decirle al empresario que votaron a Milei que tenía un negocio con el Estado que le dice, "Mirá, ma mañana sí, cerrá". Ver, mañana cerrá porque también, no te iba a pagar nada. Hay que ver también la obra pública que vos decís que está proyectada para 2027, el acueducto. ¿Quién qué por eso? ¿Qué niveles de qué niveles de responsabilidad tenía cuando vos, por ejemplo, ibas a una elección? No tiene que ver, vos estás mezclando cosas. No, no, ¿cómo que no? Estás mezclando, los contratos, ¿sabés? No, ¿Cómo, cómo, son, que, cómo Hoy no? todavía Alberto se fuma los contratos Ahí, que Menem dilapidó Pero digo, en comunicaciones, en petróleo, digo. y BF no es toda nuestra, es una parte nuestra, mm. que dilapidó, a ver, eh, en aluminio, en mm -hmm. empresas que hacen barco, eso todavía no los podemos recuperar Pero... porque Menem cagó a la Argentina a 40 años. Está bien. A lo que voy bueno, es, a lo Y si quiso otro presidente, está bien Juan, pero me cagó pero tengo que cumplir. Está bien. Sigue sigue sí. estarle a sigue estarle a empezar y Eso es cumplir. Yo te entiendo lo que decís. ¿Por qué mi ley es que darle la derecha pero... para decir no, no, vos no. no cumpla, vos sos no, no. el sos buenísimo, ver, para... cagate en las leyes pero vigentes, no, no, hermano? No, no, no es así. No le estamos dando la derecha para que no cumpla. Yo lo que digo es, la lluvia de juicios, espero que esté en la tapa de todos los diarios. Juan, yo lo que te lluvia digo Lluvia de juicios. Yo lo, es, yo lo que te digo es, yo lo que te digo es Mi ley va a tener un acompañamiento mediático, político y social, no, social te lo pongo hasta de hasta 3 meses. Mañana. Social ya no, bueno. ya perdió la conducción. Está bien. Está bien. Yo déjame que termine una frase porque eh, no, y dale, o, también, o sea, también, bueno, ¿no? entonces el punto es este, va, lo va a tener el acompañamiento. Va a haber cosas que Milei va a hacer mal, claramente como a ver, los presidentes que nos trajeron a Tacá, Juan, hicieron cosas que están mal, que están mal, que tiene que ver con una mirada que tiene el presidente y su grupo de trabajo y su gente y sus políticos y sus asesores, Y nos trajeron hasta acá. Entonces, cuando Sergio Massa toma la decisión de hacer obra pública con Catopodis, bueno, ellos tomaron esa decisión y comprometieron al Estado en algo que deberían haber sido un poco más mesurados, no Juan. Debieron haberte pensado que era un año de elecciones, no haber generado tanta no, obra no, pensando claro. que podían llegar a perder. No, eso, Sin embargo, no agarraron eso. y prometieron, y tiraron, y bla, bla, no, no bla, bla. No, Bueno, ahora viene alguien que te dice, flaco, no, esto en es mi no, modelo no, de país no se mentir, puede. No, la campaña como tantas veces mintió Milek y ya no sabemos cuál es el que va a hacer el mm. que no. Si querés, buscar el video del último día de campaña cuando dijo que no iba a ser lo que finalmente está haciendo. No es promesa, es ejecutar más el partido que saber vos sabe del estado porque te, te tocó hasta hombre un, un breve tiempo. Sí. El acueducto no surgió con Massa ministro. Surgió con Cristina. Uh -huh. Lo suspendió Cristina, lo suspendió Macri y Alberto lo retomó. Es un proyecto de años, no es que lo inventaron para esa campaña electoral. La mayoría de las licitaciones de las pre, las obras se proyectan, se le presenta a Nación, las que no puede financiar por mí. Nación te boludea un año, viene y arma la licitación. Cualquier proceso de una obra licitatoria Nacional lleva más de un año y medio dos. No era más a ministro. Y el gobierno de Alberto estaba transitando la mitad de su gobierno. Lo podía hacer así, tenía todo el derecho de hacerlo. ¿Tenía un contrato? Perfecto, tenía un contrato. ¿Tiene? De hecho, me sirvo una palabra en mi ley cuando se le dijo ¡Ah, se te cargo vos, pues ya ganaste! Y mi ley salió a responderle, no, no, vos gobernaste el día de diciembre. Claro, el gobierno está el día de diciembre. Podría hacerte... Si hay una licitación llamada para dentro de dos días, ¿se tiene que hacer? por qué es la seguridad jurídica, esa es la continuidad del Estado cita si llamada y hay que, o hay que pagar una certificación mañana, hay que pagarlo. Uh -huh. Eso es una jurídica. Massa prometió muchas cosas y bueno, no puso en marcha, Entre no las cosas en entre las cosas que haga mal mi ley, puede ser que desobedezca la cuestión jurídica. Bien, no entre las cosas que queda mal. ¿Por qué, ¿Por qué se le permiten hacer por qué, por qué, por qué querías votar a un presidente que hacía las cosas mal, Juan? Y a mi ley no le permiten que haga las cosas mal, ¿tiene no, no, que equivocarse? Perdón. Alberto, sí. te pongo ejemplo porque vos estás justificando vos, no estoy justificando nada, lo que digo es la cabeza y la vara que usamos para no, uno no. que se va, que es un desastre que sí. nos deja una bomba Malísimo. de tiempo sí. pero horrible, sí. y ahora este tipo que se va a equivocar pues 3, no 000, le tenemos si no le, este 3, tipo, se, este tipo se va a equivocar antes que se equivoque ya es un hijo de puta bueno, eso sí, es lo que digo, nada no, más eso es lo que digo, nada las más las reglas son para todos vos estás relativizando todo, cuando a ningún otro se lo permitías, porque a ninguno se lo permitías La debo la contrajo Macri, ibro bueno, que la pague Macri, podría decir yo y listo, ¿Qué me tengo que me toca hacer cargo yo. Sin embargo, la Estado tiene que pagar Gastón y la contrajo Macri uh -huh. y nos está cagando la vida todos los días todos. Macri la contrajo Mauricio Macri, el titiritero de mi ley. Él la contrajo. Nos cagó a los argentinos. No lo veo muy titiritero, era no Macri. No veo a ninguno, no, no veo realmente. a ninguno diciendo, "Che, no le pagues, no te escuché", a vos decirle a Alberto, "Che, no se la pague, pues la trajo Macri, la pague uh -huh. Macri, volvé no, no, no, no, nunca lo dijiste no lo jamás. Dije, no lo dije, pero, pero lo planteé. Obras lo, lo en exención hay hoy, deberían continuar. Eso es seguridad jurídica en occidente, derecho uh -huh. capitalista, deberían continuar. Pero dice, mira, si que, lo rompe, no, dice, mira que no hay plata. No importa lo que diga. Ah, la, ah, ah él no importa lo que diga, está bien, está bien. Para qué se presidente? Está bien, está bien, está bien. Para qué se presenta el presidente? Si él sabía cómo estaba. Claro. Bueno, pero dice que no hay plata, que ahora está mirando los números bueno, y dice, no hay plata, ¿qué hago? Los juicios, ¿cuánto te pensás que no van a salir por suspensión de obra pública? ¿Cuánto pensás? Mm. No sé, no, no, y no, más no sé. que la hora idea. pública, pues el día que lo paguemos, capaz que otro gobierno lo va a pagar más caro porque mm. va a pagar actualizado. Lo tenemos a Milei con Fantino, lo escuchamos. No, o sea, No se negocia el equilibrio fiscal. no arranca ya El arranca. equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo he hecho. No sé si soy claro aclaró. Arranca Ministro, antes con la charla más, de, de ah, no. la de Martín. Lo he hecho. El 2024 va a terminar con equilibrio fiscal. Ahí lo encontré, ahí lo encontré eh... Ahí termino Bueno, ahí lo encontré, ahí lo encontré, ahí lo tengo Ahora dame un segundo bueno Otra cosa que ya mientras te doy un segundo Lo que hizo Macri de una cobardía que no, Es que decir que nadie lo eligió Esto de los orcos primos, yo, En la democracia no es solo te votan y tenés un cheque No, te votan para ser presidente Y después tenés que gobernar con esto, con los contratos vigentes Con los que vos querés hacer Y con los intereses que vas a tocar y vas a generar reacción ayer Mauricio Macri generó la no yo no creo que la verdad que los jóvenes lo saquen a defender como él pidió pero bueno los que más o menos hemos leído un poquito sabemos que lo que agitó Mauricio Macri es el falangismo el partido fascista que le sirvió de soporte represor de parapolicial a Franco que dijo, los jóvenes van a defender en la calle cuando protesten la UOCRA vos te pensás que no va a ser un paro, una marcha Por, con los si son 10.000 cada 200 en 200.000 el país. Pero vos entendiste a quién se refirió con Orcos, ¿no? O entendiste no, lo que vos no, quisiste. No, yo entendí lo que no, o sea, cuando vos ves lo de las 14 toneladas de piedra, esos son los Orcos. No, no, Sí, sí, sí, porque... no, no. Los jóvenes Mauricio, a gente, no, no, no. se van a armar hay que para reprimir a la gente. De los orcos son los de las 14 toleradas de piedra en el Congreso que le pegaban a policía Llamó, en el suelo con un palo. eso son orcos, no, Juan. Porque no, no, eso no. el orco es el de la batalla del señor de Levanillo. ¿Qué es eso? No, el orco es la, es la batalla campal de Palacio de Mayo, Juan. El orco es la última parte. No, no. Él no habla sobre las piedras. No, no, Él bueno. habla de una fuerza parapolicial, porque no lo va a hacer el Estado, no creo que lo no haga. No habla de una fuerza parapolicial. Es lo que dice que por primera vez en la historia, en la primera vez en la historia la derecha, va a tener gente que lo defiende en la calle, Juan. Eso es lo que ve Macri. ¿Qué está bien Bueno, no te la gusta, bueno, no te gusta Si hacen falangismo Si la no te organizan, gusta. la arman y le dan palo Llámalo como quieras Va a haber gente por, por primera vez para policía Hay un presidente humanos. de derecha que tiene banca popular Hay que aceptarlo no sé, Bueno, vos, dudalo, no sé. dudalo y lo vamos a ver. a ver Pero dudalo, no le vengas a poner Que van a hacer una cosa paramilitar Si no tenés, todavía no te, no pasó nada Ahora, cuando vos me digas, che, mira, esta gente está armada ¿De dónde sacaron armas? ¿Quién lo financió? ¿Quién lo armó? Bueno, ahí sí yo te voy a venir, Ustedes te voy a dar que la razón. Más les van a dar masa. Bueno, esto, lo, lo dice un amigo, por eso no, no pero esto mismo me están llegando a mí con amenazas con Videla y Falcon. Pero Juan, estamos con... hablando no, no, de las 14 toneladas de piedra manda... en la Plaza no, no, no, de Mayo, gente indigna. A mi teléfono, gente indigna de vivir en chistes, Argentina, Juan. No son chistes, mandan Videla y Falcon. Vos sabés? ese es el problema que está viendo hoy con esto que agita Mauricio Macri. No, no. Así, no, no, eso ya así, pasaba, eso no lo agita Mauricio limite. Macri. Así, eso limite, eso ya pasaba, Juan, por eso la gente votó como votó. No te confunda, ya pasaba lo del, lo del lo del odio. Ahora ahora están todos el, los periodistas el, de C5N están todos amenazados. Todo amenazados. Yo lo conté a Boca Cali y, y, y, y lo, lo he contado que en planes constantemente llegan Bueno. El orco es, sabes qué? lo mismo hizo la dictadura, eso también lo conté acá más más de una vez. La dictadura cuando buje, eligió su su objetivo militar o asesinada, reprimida, torturada, etcétera Primero le quitó la característica de ser humano. Y después, como son orcos, a los trabajadores de la UOCRA van a ser orcos, cágalo a tiro. Eso es lo que genera. No van a ser orcos los trabajadores de la UOCRA, Juan. Van a ser es orcos y agarran... Juan, que ¿me dejás terminar, por favor? Van a ser orcos y agarran palos, piedras, tachos de basura como escudo y van y le pegan a la policía. Esos son los orcos. A eso hay que darle masa. No, hay que darle okay. más y meterlo preso. Basta, Juan, un país Juan con orden no se hace con orco, se hace con gente. Vos querés manifestar? Andé y manifestá. Levanta bandera. Te hace nota, che, esto no me gusta, me eh, echaron, me de despidieron. De quiero tra que, quiero sea, trabajo. Quiero trabajo. Un tipo que agarra un palo y quiere matar un policía es un, es un orco, Juan, es un orco, un montón. Una vez. Un montón. Es la, es la de la no sé, tonelada de piedra Capital Federal con hiperinflación, En Capital Federal. Ahora el tren debe estar en 50,000, Juan. En Capital Federal, Juan. En Capital Federal un montón de dirigentes van y empujan a la policía como si fueran buen dueño de la verdad. Bueno, no me meterte a la política y ser la cara de que les digas a la gente, bueno, momento para los jóvenes, buen momento para decirte, mirá, te echamos No, podés bancarlo, merecélo. No podés, no podés bancar... Cerramos la obra pública porque sos un orco. Buen momento, cometece a hacer crítica. Juan, dejame terminar. No podés bancar un tipo que va a la calle y quiere para déjame terminar, ya me vas a interrumpir. Pero ¿cuántas no... veces pasó? Bueno, no me dejás terminar. Lo que la gente votó es que no quiere más eso. No quiere un tipo patotero en la calle que se crea dueña de la verdad. Eso es lo que la gente votó, entendámoslo de una vez. Hay un sector que no le gusta, hay un sector que... Tiene un pensamiento y dice, nosotros, nuestro derecho, la calle, reclamar, nosotros la bandera Bueno, está bien. Ahora va a cambiar la forma de reclamo. No es que van a perder la posibilidad de reclamar. Pero van a tener que ser ordenados y respetuosos. Ah, no, no, nosotros hacemos lo que queremos. Bueno, listo. ¿Qué quiere que te diga? La realidad <risa> es que la gente votó que no quiere más orcos en la calle. No sé si se merece respeto un tipo que no le dijo a la construcción que estaba votando el teléfono de Espíritu. Bueno, Porque si gran, vos no querés respetarlo, no lo respetarán. No es un tema mío eso. Cada uno sí, haga no, lo no. que quiera, con el respeto la, a mi ley. O... Bueno, no te olvides que a Alberto también lo votaron, sin embargo, le perdió en dos años, la legitimidad política. La legitimidad política es de ejercicio, mm. no de origen. El origen es este, el voto. El 11 de diciembre, donde tenga 100.000 tipo en la calle desocupado por la UOCRA, uh -huh. ya perdiste legitimidad con un sector. Sí. Esa es legitimidad. Sí. Bueno, ese tipo, que no sabía que votaba Pero social, eso, Lama, ¿le va vale a protestar? Eso no te da derecho a, a, como, a sí. como hemos visto en un montón de manifestaciones... Si saquear no saquear negocios, escribir paredes, prender fuego, romper, tirarle piedra a la policía. No te da derecho, Juan, eso pienso yo pienso un montón muy, de gente. veces. Bueno, ojalá no pase, Juancho, de verdad. No, ojalá ojalá no pase. la policía no Juan. mate gente, ojalá no mate no laburantes pase. a los que lo dejan ojalá sin laburo. Ojalá no pase. Si las manifestaciones son pacíficas y ordenadas, no va a pasar nada, Juan. No va a pasar nada, créeme. Eso es lo que todos queremos que pase. Sí va, a va a haber manifestaciones, bárbaro. le va a torcer la mano a las medidas justas, eso va a pasar. Bueno. Sí va a pasar. Está bien. Bueno, si hay A ver, si hay una necesidad real, y te repito, mi ley... Acá me hace una corrección histórica que está muy buena. Mi ley se va a equivocar, Juan. Se va a equivocar como todos los presidentes se equivocaron en Argentina. Las toneladas de piedra jamás fueron en Plaza de Mayo, fue en el Congreso. Bueno, está bien, Palo tiene razón. metieron en Plaza de Mayo a de, eh, de la Rúa cuando estaba el Corralito. Fue, o sea, te fue, en el Congreso, fue en el Congreso con un grupo de diputados kirchneristas que le robaron la lapicera. Al presidente de la Cámara en un video que se ve Este Leopoldo Moró Que ahora habla de integridad a, Le robó, le afanó la lapicera al presidente Que era eh, Y ahora vota más eh, Monzó, ¿no era? Monzó, era Monzó <risa> ahora más? Eh, Entonces, esos son los orcos Hay que identificar a la ¿Te gente ¿Te arrepentido ese presidente ese del bloque, Juan, ese gobierno? vos no te convertís <risa> Si vos vas con ondas a una manifestación O vas con morteros a una manifestación No sos una persona de bien Vas a lastimar a otro ¿Vas Pero, a lastimar a otro cuando vos agarrás una piedra y se la tirás? ¿Quieres lastimar a otro? Vos, está, vos estás hablando de una sola. Vos no podés poner más ejemplo que la del Congreso, ninguna más. ¿Cómo no? El 99% de las protestas juntar. de trabajadores son pacíficas. Hace lo que hacer. vos bueno. Banderita, marcha y van por la calle. Vamos a hacer es una pacífico. cosa. Vamos a hacer una cosa. Yo es te voy a juntar, esa es la forma. Yo te voy a juntar los videos y vos los, los publicás en plan me. No, no. ¿Querés? ¿Querés? No, no. Yo te junto los no, videos, si yo te descargo los videos, te los, te no, los paso, no. todos los videos de la violencia dos, que en las manifestaciones, y es más, no me voy o sea, a, lo, a los últimos 10 años, me voy a los últimos 5 años, sí. o sea, perdón, no, 5 años no, los 4 años de Macri, yo voy y te muestro los videos de no, marchas sí, que sí. no son pacíficas, y vos después me decís... No en la Campe bueno, Pacífico, que te corta en la calle, hermano, mala suerte. Yo le no estoy hablando de la Campe. Macri no le dijo a una mujer que va a pedir comida para su hijo, le dijo orco. No le dijo a esa, Juan, hay que entender. Le dijo a la bestia peluda que agarra piedra, agarra una, agarra un palo y lo usa de bayoneta no, contra un policía. están sembrando. Eso seis es un orco, meses de Juan. mucho ajuste, mucho dolor. Nos vamos a defender en la calle. Están sembrando lo que hizo O sea, vos querés que un gobierno no se defienda en la calle, de verdad? Cuando Cristina Kirchner te llenaba, te llenaba las plazas de actos que valían si una fortuna y ponían marchas, a bailar a la gente, la gente con carpetito que, que decía Después gente que después le a Cristina. O sea, Cristina se podía resentido. defender y y no, no y me ¿Cómo no? Si hay alguien que le copó la calle y por eso ganó Mauricio Macri, además fue un aliado traidor al último tiempo, pero fue Cristina Llano, se la copó y sabe que Cristina Cristina, estuvo, Cristina no tuvo. 8 años en el gobierno fue baleado, sí tuvo de la izquierda, pero el peronismo no baleó y no lo reprimió. Y además sería el uso de la fuerza legal, que, que... acá el tema es que Macri te está llamando a una fuerza ilegal. La fuerza legal tiene Es una barbaridad lo que estás diciendo. No es una fuerza, ilegal, lo no que es que una fuerza una. ilegal. Los jóvenes se van a defender la causa, una fuerza legal. Mi son militante de Milei que A ver, son como el Kirchnerismo, tienen una tiene una Javier manera Millet de pensar, con un fanatismo federal, bueno. tendrá quien está Jorge Macri podrá prestarle la de Cava y no sé quién más. Con eso puede controlar Y evidentemente si pasar lo que voy a decir de las piedras, hay una represión legal autorizada. Uh -huh. Ahí está, íbamos de acuerdo. Sí. pero no civiles. Los civiles son los falangistas, son los grupos no, paramilitares. No, que no, perdona, no. No. No. Antes, no. Bueno, no vos no viste, Perón. vos viste el video de los chicos ayer en la combi escolar que le pidieron a Milei que que frenara no, para era. saludarlo, estaba sí. lleno de pibe sí. adentro que le gritaban sí. te amo, te quiero, gracias. Sí. ¿Está bien? Usted piensa que esa gente, usted piensa que el chico, o esos padres, el chico ese sabe lo que está proponiendo para el, la combi en la que la chamán, ¿no? Y el otro, el adolescente, le gustan personajes la tele, el pelotón y, y el de 18 ese. años, 19, Juan, ¿por qué no lo iría a defender Los a Milei en una esa plaza? Porque esas combis son lo que se van a quedar sin escuela gratuita. Porque esa escuela, ¿viste cómo estaba? Son las de la escuela gratis. Juan, ¿por qué un pibe de 18 no lo iría a defender a la plaza Milei? Va poquito... a ir. Lo que pasa no que no, defender, no pasó, nada. no pasó nunca en la Argentina que la derecha tuviera tuviera, tuviera sea popular. Este es el problema que está encontrando una clase política que dice, che, no puede ser que te tipan ande por la calle como sí, un rostro, porque pasó. es de derecha, y nosotros decimos que la derecha mala. Entonces, como nosotros decimos la que la derecha mala, la no puede haber un tipo que sea un rostro de la derecha. La derecha te que andar escondida. Bueno, no, eso cambió. Ahora, ah. la derecha anda gritando por todos lados que de derecha, Macri se da el lujo de decir lo que se le canta en los lugares no que se le canta. Más, yo te dije acá, así... Cristina ganó con 54% de los dos más a la que ganó la, la, la elección interna. Pero yo no, me, yo no me ilusiono. No yo te ilusiones es que con gente este tipo que, que a los dos... La gente quiere que a mi ley lo dejen gobernar, Juan. No sé si la gente va a pasar la Navidad tranquila con laburo. La gente quiere que a mi ley lo dejen gobernar, que lo dejen probar, aunque sea, Juan. Y lo van a dejar. Y vos ya me está hablando de que no va a durar dos meses y la, y la boca va a salir, la la vos, bueno, vos la a salir a la calle. Y la boca va a salir a la calle. Si vos sos... Si no salen es porque no me estañaría muchas veces los sindicalistas están del lado del poder, uh -huh. no me extrañaría si no salen, pero te deberían salir. Si a Bolónsi siempre te cortan toda la hora pública nacional, tenés un ejército desocupado que hoy está ocupado. Juan, la gente quiere, la gente quiere que lo dejen gobernar a mi ley. ¿Y si gobierna sí. mal? Lo van a sacar, la gente lo va a sacar, es como le pasó a Macri. Ahora, lo diciendo? No forcemos todo a que siempre tiene la razón el peronismo o la izquierda en Argentina, Juan. Ya ya nos dimos cuenta con esta elección que no. Hay gente que hoy dice no públicamente raza, yo le voté a mi ley, y estoy, contento, bueno. estoy contento, estoy contento andan gritando eso, en la... ¿qué querés que te diga? Yo o sea, no escuché a ningún obrero de construcción que esté contento de haber votado su telegrama de pido Bueno, probablemente los, los obreros de Telam y de la TV Pública tampoco bueno Pero justamente. ya votaron a masa para eso no, sí, no Y son menos, creo. en esta le tocó ser menos no ¿Qué querés creer, que te diga? No te creas que lo, tengo ley, que lo, lo tengo en mi ley hablando de la obra pública ¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas? No tenemos plata ¿Ves que las licitadas nos siguen? Con lo cual esas obras pueden ser entregadas a eh, el, el sector privado, y que las termine el sector privado. Nosotros sé tenemos plata, si hay déficit fiscal. ¿Y con qué te la paga el, el, el intendente? Que busquen la forma de financiarlo. No hay plata No hay plata, Alejandro, no hay plata. Si no hacemos el ajuste fiscal nos vamos a la hiper nos vamos a la hiper y, y nos vamos a 95% de pobres y 70-80% de indigentes. Dale. Bueno, eh, ahí lo explicó licitadas, que es lo que yo no entiendo. No sé si es arrancada. No oh, sé no, si No, las obras son todas licitadas. Bueno, por eso, pero digo, incluso una, la una, una sí, sí, está bien, pero ahí fan dice con la obra licitada y firmado. La licitación es el contrato sí. que yo le firmo a mi propietario y le pago un alquiler uh -huh. y me comprometo hasta tres años pagando los aumentos que establece la ley. Uh -huh. Es un contrato. No. La licitada un contrato. Bueno, ni las licitadas va a cumplir. Ya está. Eso es la primera medida de ocupación absoluta inme inmediata. Uh -huh. ¿Por inmediata? Y ahí los gobernadores, vos decís que no pueden tomar no el no mando, puede. No pueden, el acueducto lo va a hacer la Pampa, nunca lo puede hacer. Es una financiar, obra financiarse, de una dimensión que el presupuesto... Pero pone no el hospital de Pico, vos me decís que sí. Lo dijo, se hace cargo... Ayer Siloto lo otro anunció Entonces, que se hace cargo. Entonces, la Pampa puede haber pueden hacer alguna hasta donde esté la, cheque claro, la chequera por eso, pero digo, puede que haya más gente contratada no, la de Pico ya está funcionando, si no es que ya está no van a contratar más no, gente no, pero digo, digo, los del acueducto de desocupación que hay, inmediata entonces, que haya menos gente sin trabajo, digo, en La Pampa debido a que el gobernador se hace cargo de sostener esas licitaciones que no ley... sé cuántas son obras nacionales que puede... tenemos una, una provincia no, muy o sea, extensa hay, en hay, territorio sinceramente tampoco en lo sé en 80 pueblos, mínimo de 20 obras 80 mínimo nacionales uh -huh. 80 pueblos, si dicen que había una obra por pueblo Sí. Y muchas de los ZUM, esas cosas que vemos acá en los barrios, son nacionales. Claro, son, lo, lo que pasa es que, Zoom... que, que en realidad esos son programas, que a veces muchos bueno. le, han, le han dicho, a, a ver, cuando todo esto arranca y, y María Luz Alonso toma cierto vuelo dentro del gobierno provincial, en el gobierno de Silio, todo, es que María Luz Alonso le conseguía los contactos en Buenos Aires, y era la, esto de la llave de la puerta que abría una oficina, que le decía, che, de acá te traigo un pampeano que necesita canchas de, de, sí. de tejo para y se las daban y los municipios van, presentan el proyecto y tienen un Zoom, una cancha de tejo, una cancha de fútbol una cancha... bueno, digo ese, ese esa gimnasia es programas que Nación dice, bueno, esta plata es para eso bueno, no van a estar más programa ¿y si está empezado? ¿vamos a ver otra vez los cinco bueno, jardines sin terminar? Está, bueno, ahí está Vamos la a ver, duda que yo... Ahora, es cierto, esta nota es de ayer no, de antes de eh, no, ayer no, de ayer de ayer con Fantino esta nota es de ayer No, la única experiencia eh, que tiene el Obrero de la Construcción es que Milley se dice a cada rato. Y hasta que no firme no, el decreto que, no, de que suspende sí. toda la obra pública, tiene laburo. es Y la además verdad. que también es cierto, Juan, vos decís que se desdice. Yo creo que Milley escucha a su equipo. Los escucha. Y la hermana, Milley, me permito... No están, Yo le diría la jefa, por la Nos están escuchando no. los libertarios, y la verdad que si me quieren putear, háganlo. Pero Milley es el loquito. La hermana, no yo vengo viendo la hermana no, la que habla con Conan no y la que le explica no, lo que no, Conan le dice yo vengo viendo que la hermana me parece que es un bastón para mi ley impresionante están digo, los chicos agarren Pamian sé que todavía no dijo que va a hacer ajustes no agarra nada vinculado no. con la construcción pues lo van a putear el otro día <risa> <risa> <risa> esa de ese, sí, el que el que <risa> Ustedes vean, los cosas con más quilombo se lo dan a los del PRO. Listo, lo del PRO que vayan a trabajo. Arranquen que vayan, con algo más tranquilo. Entonces, tra... no sé, ustedes fíjense alguna cosa más o menos. Bueno, pero el que vayanse va a tener que tocar los fondos de, de garantía ah, del ANSEE. Eso, eso no es inmediato, las claro. calculaciones se siguen pagando. Sí, Puede sí. ser en 10 años el problema. Ver, ya no va a estar más. O sea. Háganle evaluación, evaluación bien, chicos. Quédense con lo más fácil, no sean boludos. Eh, pero bueno, volviendo a esto... Eh, Sí, hay cosas que claramente van a pasar rápido. No, hablando de la jefa, vos decís que la jefa o el, no, yo, no, el, el bueno, jefe era no, la persona dije, consciente. Dije, de... de vuelta, para que por ahí un libertario me puteje si quiere, para mí mi ley es el loquito, es el que se desestabiliza, es el que por ahí quiere, quiere, quiere, quiere, quiere, quiere, quiere y me da la sensación que la hermana es el que es la que lo baja un cachito y a veces le hace ese, ese, esa cosa que vos a veces necesitas en el oído, que te dicen, Javier, no. Me da no, no, no lo conozco, la verdad no he hablado nunca con, Ahora con, está tranquilo. Con ninguna. Sí, sí, bueno, uno cuando no cuando no había ganado pensaba que está? lo ayudaban a estar tranquilo. Ahora yo creo que está tranquilo porque ganó. Qué, lo veo yo? Está gozando. No, yo lo veo preocupado. Pero pero pero no, no te veo... da la sensación del de primer debate que parecía dormido. No, Acá no, no, por no eso, está bien tranquilo. Yo lo veo preocupado porque ahora se la está jugando él. Uh -huh. Hasta la campaña era como que, bueno, podemos perder, podemos ganar, estamos acá, debatimos poder, nos vamos a quedar con el discurso, nos vamos a quedar con... sí Pero ahora, ahora se la está jugando él. Y además, como dice el dicho, hasta el precipicio, te yo te acompaño hasta la puerta del precipicio, puede que vos solo... Sí, si vos crees que vas al precipicio. Ahora, no, si no, vos crees realmente pero, como ellos, si que si creen que van a salvar... Si hay en fugarse, Mauricio, cuando vea que todo lo que él le dice que hagan seis meses funciona mal, va a decir, ah, oh, yo no fui, te eligieron a vos. Digo, si vos crees que ellos van al precipicio es un poco lo que ayer se especulaba con los cargos que pediría Mauricio Macri Mauricio Macri dice yo quiero que ver qué uñas tiene de guitarrero Milley yo te lo dije hace antes ayer, que y, y después cuando agarre eh, un poquito de vuelo ahí voy a tratar de ahí meterme ministro, si no me meto porque además fíjate que hasta acá Milley, sobre todo en este acuerdo con... Bullrich no le quiso agarrar seguridad Bullrich no le quiso agarrar Pero viste lo que dijo Patricia bulrich No, dice uno se cansa, la, las segundas partes no son Mauricio buenas Mauricio le dijo, no te metas, esperemos a ver qué hacen no, estos no, chicos No, no, pero aparte porque sinceramente Yo la veo a Victoria Villarroel Con una definición en materia de seguridad y defensa No sé si lo va a poder hacer en lo inmediato por las leyes Es lo único que, que yo no sé Todos se ponen a prueba hasta que tengas el gran error Que en el caso de seguridad es un muerto después después un palo más o menos la represión va a tener todos los medios sí, que te cubran pero también en este país juegan un, un muerto con banca no, social, no, no, no, sé, sé. no sé bueno, lo que estamos hablando no sabemos porque nunca pasó el muerto tiene identidad, a, a, el muerto termina siendo un adolescente que va a la escuela, eso es lo que te digo el muerto así en términos generales por una marcha está uh -huh. bien Está bien, no está pero bien, cuando, después, Kicillof, la, la interpretación política. Kicillof, Ahora, después de si muerto adquiere Kicillof, individualidad y Kicillof, tiene hermanos, Kicillof, hermana, tía, primo, y ahí es Kicillof, donde se complica. Kicillof ganó con la nena muerta por un celular en la calle. No, perdió. Ganó Kicillof en Provincia de Buenos Aires, o sea, la General. Pero perdió, perdió en masa como en La fue? General te estoy hablando. No, fue la General, fue en la PASO. Bueno, la muerte fue en la PASO, pero en la General... Pero lo que pasa es que lo mataron en Lanús, y en Lanús tiene policía propia. Lo que pasa es que ahí la sociedad diferenció... ¿Quién perdió en Lanús? ¿Quién perdió en Lanús? El candidato Bullrich Voy a decir que diferenció Y si Perdió Perdió Grindetti uh -huh. La muerte de esa nena Que voy a decir de la escuela Fue en la Lanús Y después uh -huh. se develó Viste que ellos hacían Como un ¿Cómo es que le dicen? Cordón de seguridad No tiene otro nombre Un uh -huh. aro de seguridad No se sé, queman los En determinados horarios pico uh -huh. Hay patrulleros sí. El patrullero que tenía que estar Más cerca estaba A dos manzanas uh -huh. O sea no estaba Cuidando el ingreso Porque encima La matan el ingreso Claro Y perdió Grindetti Ganó la interna Pero en la Lanús uh -huh. perdió Mm. Igualmente sí. que se lo sacó menos votos en la PASO que las que sacan la general. Lo que digo que también nosotros tenemos un gran... Bueno, creo que Milei lo habló un poco, que es un tema cultural. ¿eh? Nosotros tenemos un gran tema cultural. ¿Y, y, y, y, y por qué? Eh, porque nosotros estamos culturalmente enlatados en un pensamiento que no lo no lo a ver no lo practicamos como sociedad. Este este supuesto individualismo que nos lleva a votar como votamos ahora. No, no, ¿por qué? No, bueno, hay análisis políticos que hablan del individualismo que la política logró conseguir y esto fraccionó a la sociedad y que no nos permite ver a un todo y como vos bien muchas veces ha dicho acá, nosotros cuando vamos a votar no podemos pensar en alguien de la UOCRA porque yo trabajo en otro en otro ámbito. Y eso que hoy sigue estando latente, por lo menos si vos lo creés como coyuntura de la sociedad, también nos permite ver que hay otras sociedades, y te llevo a lo de anoche de Brasil. Vos vas a Brasil, y en Brasil te cagan a palo, lo milico. ¿Sí? No es que te preguntan, sí, sí. vos te haces el loquito y lo empujás al policía y te pega y sos un ogro. No, vos en Brasil te dicen correte, no te corres, palo. ¿Y qué...? ¿Quién está gobernando Brasil y quién lo gobernó Brasil cuando Lula mandó la favela, a la favela mandó la, la, la, la policía militar bueno, que reía el ejército? ¿Vos te pensás que Lula maneja la policía? Pero Lula es el presidente. No, Juan con Bolsonaro fue igual y antes también. Hay, es lo mismo que en, es mismo que en, las en la policía bonaerense. Los gobernadores pasan y la bonaerense sigue siendo la que alguna vez Rajendorfer y Dutil que fue, hicieron un libro que los investigó en la década del noventa que llamaron, bueno, se llamaba La Bonaerense, pero es la maldita policía que eh, se definía después de la muerte de José Luis Cabeza o el asesinato hermano de vinculaciones policiales bonaerenses. La Bonaerense tiene jefes civiles, jefes policiales, tiene un ministro, pero lo cierto es que La Bonaerense sigue siendo, junto con la policía de Rosario, una de las más peligrosas, uh -huh. una de las que tiene los negocios más raros, uh -huh. y que nadie le ha metido mano. No hay político que ha resistido. Carlos León Arlañán, un tipo que perdió casi el prestigio ganado internacionalmente cuando fue ministro de seguridad. El prestigio cuando lo ganó, cuando integró el juicio a los milicos que ahora quiere liderar liberar Villarruel y Argentina condenó a la dictadura. Ese tipo que tenía era, era Maradona en la justicia cuando se metió, con la, quiso meterse con la policía bonaerense, fue ministro de seguridad de Dualde, quiso empezar a hacer los foros de seguridad ciudadana, esto me lo, me lo acuerdo porque la viví, porque vivía Mar Plata en aquel tiempo, la organización civil para cuidarse, la bonaerense lo hizo eyectar uh -huh. con un par de muertos y un par de quilombos y chau a Tienen vida propia hasta alguien No sé, tienen poder propio, porque tiene un poder territorial, que el que sabe quién vende y le dice hasta acá. Si te claro. pasas de esas ventas, ventas de cosas ilegales, ¿no? Uh -huh. Si te pasas, te lo que claro O si no trae lo que te... Bueno, esas fuerzas como la de Lula uh -huh. los exceden no, no, y seguro. ningún poder político lo puede controlar pero, pero hasta vos, que no se tomen decisiones drásticas claro, vos, re, vos recién decías no sé qué va a pasar cuando esté el primer muerto y yo creo que culturalmente por ahí la Argentina maduró espero también. que no haya muerto espero pero bueno, es muy posible yo, que llamando a la defensa lamento, civil genere choques yo lamento no coincidir con vos Juan yo creo que lo que va a venir en las calles es por lo menos delicado Eh, delicado no me atrevo a, a hacer especulaciones no, con eso no va a ser eso, inmediato si hay una cosa que hablando... tiene el peronismo que siempre les da gobernabilidad por varios meses bueno, en el caso de Macri le dieron casi dos años y le votaron las leyes la primera gran marcha que tuvo Macri fue sí, el pero... 7 de agosto de 2016 que sí, fue sí. lo de que hoy sí, se conoce sí, como bueno. movimientos sociales antes sí, no sí, bueno, pero Macri no es mi ley si sí. no Yo no, no, quiero. yo, si creo, que, franco, yo llama, creo que Hermo Franco, que ama, a Ciliotto si le dice, "Che, no, quedate tranquilo y que te pagamos el acueducto." Yo creo que ah, Milei, yo creo la orden política de muchachos no joda. Está bien. acá el tema, ¿sabes cuál es? Milei es muy parecido a Cristina, Juan. Milei al que no lo pero Cristina quiere, Cristina le dio obra a todas las provincias. Milei, el que no lo al que el que no lo quiere lo hace enervar. Lo hace calentar. Ah, bueno, pero la diferencia en con su forma de hablar, es la forma de expresarse ligada. en las, bueno, vos, a ver, si, si si un tipo te dice que no hay plata, Juan, ¿Qué obra le va a mandar a... a, bueno, a, a Ahí ya está de mal humor el gobernador. Que Cristina eh, eh, te enervaba con su gesto, su forma, pero te llenaba de, de obra la provincia. Uh -huh, claro. Sí, sí, acá un montón de casas. Hizo. Las viviendas, histórico. Uh -huh. donde de, de sí, que sí, vivienda. nosotros muchas veces, yo ya, ya estábamos yo se estaba haciendo el operador, nosotros le decíamos... 11.000 viviendas, en 8 años, más de 1.000 por año. Oscar y Jorge. Jorge que iba a aplaudir a Buenos Aires, pero claro, como no iba a a aplaudir a Buenos Aires si el tipo se venía con casas? Bueno, por eso, empecé la diferencia eh, El autódromo, digo, sin no ningún carácter, también. porque sí, si, sí si tiene un carácter de mierda, ponele, mm. pero te garantiza la continuidad del Estado, a la hora pública. ¿Qué va a hacer un gobernador Quintela? Ponele que había dicho que iba a renunciar y no renuncia. ¿Te acuerdas uh -huh. que digo sí. que si gana Milei renuncia? Bueno, sí, sí, sí, sí. a fin, ah, era un chiste. Era, un chiste. Ya, ya se la quisieron, ¿eh? Bueno. Claro. Después de esa, si Quintela, era la gran Milet, <ríe> te digo una cosa, después te hago otra. Consigue algo de obra y va a decir, "Va, no lo voy a celebrar aplaudir." Claro. Pero le ve sí, no esperémosle no, un tiempo porque no Eso uh -huh. es la eso se llama gobernabilidad Y la conseguía haciendo política Sí, para eso tenés que tener El modelo de país que tuvo Cristina y que tuvo Massa No, no, no, ¿Sí? ¿por qué? ¿Cómo no? Si esta Macri ya no lo tuvo propuesta esta Macri ya no lo tuvo no, y mirá lo que le pasó O ser un poco más más templado en tu Pero más tu templado tu... como quién, como Massa y Cristina No, esto, de, y, pero, volv que, volviendo al ejemplo de lo si no plata, La obra a la, si no la, la chilena Pero pará, pará, no hay plata literal. ¿Qué le, le, le va a dar mi ley? Si hay plata porque están pagando la joya, mentira que no hay plata No hay plata en el concepto de que quiere eliminar el Banco Central, que eso lo volvió a decir. en ese Ahí sí, porque el Banco Central es el que emite. Él no quiere emitir, listo. Mm. La plata hay. Si vos decís, obra la chilena en dos años, y vas a armar, y todo lo que aparezca antes me lo saco encima, uh -huh. es una cosa. Pero dijo que no hay plata. Eso es gobernabilidad. Está bien, pero... Ahora, cortarla no es gobernabilidad. Te, te estás mm. poniéndote de punta con los senadores y diputados nacionales mm. de todas las provincias. Está bien. Porque al diputado provincial el nacional modelo, de acá le van a decir... Incluso al 14 años, yo no... El modelo, me la puerta, che, loco, me la el modelo que vos propones es el modelo que hasta acá se viene desarrollando. Mi ley no, propone que un modelo... No Mi ley pro, bueno. propone un gobierno que no bueno. tiene nada que ver con los gobiernos que nos trajeron hasta acá. ¿Está bien? Una vez que entendamos eso... Sí, sí. No vamos a gastar no tiempo cierto, no, no vamos a gastar tiempo en hablar de esto Francos, no es francos, no va a poder prometer nada a los gobernadores En esa misma nota ayer volvió a decir que el gobierno de Menem era el mejor del la historia Lo volvió a decir ayer, en esa misma más larga que le dio Fantino mm. Que sale por este email y tenés que verlo ahí Hay mucha gente en la Argentina que dice que sí, que bueno, es cierto El mejor el gobierno, gobierno de Menem fue de hizo esto que te estoy diciendo actú. ahora Lo votaban y era el Telerama Despido mm. La desocupación de los niveles de Menem mm. no existió nunca más en parte me parece porque no había no había política de contención, que hoy están contenidos, pero uh -huh. puede ser, pero el 27% de ocupación que uh -huh. tuvo la economía también es cierto. No la tuvo nunca también más. También es argentina. cierto que en, el, en los dos gobiernos de Cristina hubo una incorporación de personal al Estado tremendamente grande que Cristina lo contemplaba con planes, no, no hay... como si fuera como si fueran trabajo. 300.000 empleos públicos, somos 47 millones de habitantes. Los planes 14. Lo, no no no está bien, pero lo... no, no hacen mella pero... a la estadística laboral. ¿Cómo que no? No, 300.000. No, no, 300.000. Son 25 millones de laburantes. No hace mella, vos, no hace mella. Vos acá. Si ah, yo me dijeras, metió 5 millones, ah, sí, ahí te tocó la tasa. Vos en las provincias, tenés un montón, en, en las provincias, la pampa chica, pero pensé en una provincia más grande. Tenés un montón de organismos nacionales que tienen empleados. Y que en muchos casos... 330.000 son los que le deja Alberto a mi ley. En muchos casos, Juan, está sobrepoblado de empleados. Entonces... El punto acá es, cuando vos agarrás el Estado y lo administrás a tu antojo, porque es tu antojo, vos decís, che, vamos a incorporar personal. Bueno, lo, lo, lo, los contratamos, perfecto, antes de que me vaya, los metemos a planta. ¿Qué te hace pensar que el otro que viene no puede decir lo contrario? Si vos lo administraste como vos querés, Juan, entonces... Está Aquel bien, punto es que no culturalmente nos acostumbramos, que hay no gente... Pero no, sé, bueno, no, no hace sé. la estadística, 400.000 empleos público no hace... la Sí es a dónde genera el empleo, que es lo que también Milay odia y lo ha dicho claramente. Mm. Por ahí te hablan difícil porque no todos saben quién odia fue. Odia es una palabra muy fea, Juan. Sí, no, él lo dice que lo odia. Odia a John Maynard Keynes. Ah, sí, sí, eso sí lo dijo. Bueno, lo ha dicho sí. abiertamente. Sí, sí, a, a bueno, Keynes. Le nombras a Keynes y una, que... una señora en el ascensor dice que le nombró a Keynes y se... Sí. ¿Cómo cómo genera no empleo el Estado sin meterlos al Estado? Con las políticas keynesianas, ¿cuáles son? Mm. Destinar dinero para la obra pública. La obra pública se la das al privado, pone no es que la CEO, se la da al privado, uh -huh. el privado contrata X cosa. Lo que en, en broma se ha reducido muchas veces y sí lo dijo Keynes en un discurso, no en su libro, porque llegó a ser ministro de economía de los Estados Unidos, uh -huh. contrata una tropilla de obrero para cavar un pozo y contrato otra distinta para que lo tape. Ya lo dijo Perón ¿Quién, también ¿quién eso. Es lo, no, bueno, pues lo copió Keine.